en el sendero de la luz, donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes queridos radioescuchas, estamos aquí como todos los martes en otro momento de Iztaccigual en el sendero de la luna con su servidor Angélica Carrasco, pues siempre procurando traer invitados, reflexiones, este, apreciaciones de nuestros colegas artistas de la localidad y del país Y algunos que hemos tenido de presencia internacional vía telefónica o que nos han visitado aquí también en el programa. El día de hoy no es la excepción de tener un invitado especial, Iván Rubín. Él es un fotógrafo nacido en la Ciudad de México con una formación, pues... Eh, multidisciplinaria digámoslo porque ha pasado por varios varios procesos varios talleres, varias escuelas en donde él ha estudiado la filosofía de la imagen de la vida, del cine Iván buenas tardes hola buenas tardes y él está hoy para compartirnos pues parte de esta de esta trayectoria de este acervo visual de esta percepción y del archivo personal que él eh, pues ahora sí que a su iniciativa eh, va conformando, ha ido conformando, y una opción muy viable, muy accesible, y ya también cercana a todos en este planeta, en este mundo mundial, como dicen, es el exhibir su obra directamente en las redes sociales, sin que por eso eh, haya dejado el espacio en algún momento de la galería, Iván, con tu exposición Pájaro Azul algunas otras con obra presencial, pero bueno, platícanos tu, tu paso por esta, esta trayectoria visual y también algo determinante que comentabas, tu paso por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, bueno, eh, mi historia con la fotografía es un poquito compleja, eh, un poquito... Compleja, eh, un poquito eh, cómo decirlo, eh, un camino bifurcado ha sido porque digamos que mi primer acercamiento con la fotografía fue hace pues poquito más de 20 años, en aquel entonces todavía eh, digamos ya había aparecido la fotografía digital pero todavía eh, pues la, la norma era estudiar fotografía análoga, entonces mis primeros talleres de fotografía fueron de eh, pues precisamente fotografía análoga eh, y estuve practicando eh, quizás un año, dos años. Eh, después, pues, eh, pasaron algunas situaciones, eh, tuve algunas crisis económicas, eh, vocacionales, existenciales quizás, y pues abandoné eh, la práctica fotográfica. Yo en aquel entonces, pues, eh, llegué a la conclusión de que, no, de que no había nada en mis imágenes, que no no había encontrado mi, mi discurso, mi lenguaje, pensé que ya no había nada ahí, y pues abandoné la fotografía, eh, pues ya yo francamente no pensaba retomarla, pero bueno, eh, por azares del destino, pasaron, pasaron cosas, pasaron 10 años, y cuando yo entré justamente a la, a la UACM, eh, pues eh, y, bueno, yo entré en la, en la carrera de creación literaria, Pero precisamente en algún momento en que surgió mi, mi interés por retomar la fotografía, eh, me cambié a la carrera de comunicación y, y pues ahí llevas algunos talleres de, de fotografía, de vídeo, etcétera. Entonces fue precisamente en ese momento en que, en que retomé mi interés por la fotografía y pues se dieron varias, eh, varias situaciones, varias coincidencias afortunadas y pues... Eh, En aquel entonces me, me, me gané una beca de la escuela, con eso me compré la cámara y pues me puse a, a tomar los, los talleres, los cursos, y eso tiene pues 10, 11 años más o menos y de ahí para acá pues no solté la cámara, básicamente eh, pues eh, la traigo todo el tiempo y voy a, to a todos lados con la cámara, aunque a veces no haga fotos, pero... Y, y debo decir también que en la UAC me, me reencontré en ese sentido, porque aunque... Digamos, no, no, no terminé la carrera de comunicación, fue ahí donde pues, me, me volví a encontrar con la fotografía. Y debo decir también que gracias a la UACM de alguna manera empecé a ser eh, un poco conocido, por lo menos dentro de la universidad, precisamente por las fotografías que hacía del plantel. Y de ahí después este, pues, me fueron conociendo otras personas, se fueron abriendo las digamos, las puertas para exhibir un poco mi trabajo y, pues, de ahí para acá, mi vida ha sido hacer imágenes. Claro, y también te, te conocimos en las redes sociales ya hace años atrás, como no, eh, la importancia de la comunicación con la imagen. Tú comentas, importantísimo, porque vemos en, en tu acervo eh, de obra... Em, referencias, yo te comentaba bueno, los que nos encanta andar ahí gusmeando las imágenes, referencias como en el retrato de Francesca Woodman, los ángulos, las composiciones, el gusto por el blanco y negro, también cuando tú tomas el color por ahí nos recuerda a Alma Bernandine, esas composiciones muy, muy abiertas, muy del paisaje, muy del espacio el, tus fotografías de mujeres, mujeres en las marchas niños, animales, realmente una obra muy flexible muy abierta y ya en lo reciente este, tu, tu encuentro con la imagen en, mov en movimiento que es el cine Iván eh, menos, cómo podríamos nosotros en este archivo personal que tú estás organizando día con día eh, la cuestión temática la composición los valores, las nuevas inquietudes por serie, cómo podemos apreciar la obra de Iván Eh, pues es un poquito complejo Incluso para, a, para mí ha sido un poco difícil este, Pues clasificar Es decir, también cuando me preguntan eh, Pues eh, qué tipo de fotografía hago Se me hace un poquito eh, difícil decir exactamente qué hago Porque pues básicamente eh, en algún momento He abordado casi todos los géneros fotográficos Y, y pues ahí hay, hay una, una, una mezcla entre, entre géneros eh, Tengo desde, pues, desde retrato, eh, paisaje, Eh, también he hecho fotografía social de repente, de, de marchas de espacios y pues creo que hay, hay temas que, que se repiten con frecuencia no diría que fundamentalmente creo que a mí el tema que me mueve aunque, aunque, parece, aunque, aunque parece una redundancia eh, por tratarse justamente de la fotografía que, pues que es escribir con luz pero mi, mi tema fundamental creo que es, es la luz, es, es lo que siempre me, me ha interesado y y es un tema que se repite mucho, pero también hay otros, también hay, hay, hay muchas fotografías de niños, hay muchas fotografías de, de, de perros, de, de aves, tengo una serie también bastante copiosa sobre aves, porque es un tema que me, que me fascina, y bueno, respecto al cine, pues ha sido, ha sido fundamental, la verdad es que a mí me gusta mucho el cine, sobre todo el cine de autor, eh, no recientemente, ya tiene mucho tiempo que, que me gusta, eh, En algún momento de, de, de mi historia personal vendí películas afuera de la Cineteca Nacional y, y pues eso me, me, me hizo aumentar mi, mi, pues mi, mi bagaje. Eh, vi muchísimas películas hasta la fecha, pero yo creo que sobre todo en esa época que, pues que me dedicaba a eso, eh, absorbí muchísimas películas del cine mundial, desde Tarkovsky, Angelopoulos, Berman, eh, Kurosawa, en fin, todos los eh, referentes del cine de autor. Y yo creo que eso fue parte fundamental de mi, de mi formación visual, porque aunque tengo, digamos, un bagaje pues, eh, relativamente amplio sobre, sobre la historia de la fotografía, eh, bueno, de la fotografía fija, eh, yo diría que mi, pues, mi, eh, mi formación tiene que ver mucho con, con estas imágenes que he visto en, en estas películas, ¿no? particularmente soy muy fan del cine de Andrei Tarkovsky. Y de él me ha alimentado mucho no solo de su cine, sino incluso de su, de su bibliografía, de un libro que él escribió que se llama Esculpir el tiempo, que es un libro, eh, bueno, tanto biográfico como ensayístico, eh, ahí aborda temas eh, que tienen que ver con el cine, con el arte, con el papel del artista… Eh, también me nutro mucho de, pues de, de, del arte japonés, de la filosofía japonesa, del, del haiku, de la poesía Yo creo que de alguna manera mi acercamiento hacia la fotografía Pues tiene intenciones, eh, no sé cómo decirlo, poéticas, artísticas Aunque pues yo creo que no siempre se logra Pero mi intención siempre ha sido pues esa Yo creo que más que documentar Eh, o dar testimonio de la realidad. Mi, mi intención siempre ha sido dar un testimonio de pues de mi, de mi visión o de mi vida interior quizás. Claro, y dentro de estas este pues motivaciones, de esta percepción que tú te nutres, encontramos en tu en tus redes sociales, como Iván Rubín, eh, pues qué mejor que la galería donde tú nos plasmas, no solo tus imágenes, tus pensamientos, tus motivaciones, como esta que dice, una semilla crece sin sonido, pero un árbol cae con un ruido enorme. La destrucción tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Este es el poder del silencio, crece silenciosamente confucio. ¿No? Entre confucio y Bach, entre Confucio Bach y Paganini, es como se va generando esta semilla en la obra de Iván Rubín, y que está aquí con nosotros hoy, pues te agradezco el viaje desde la Ciudad de México. No, al contrario, gracias por la invitación está con nosotros para seguirnos comentando, pues parte de esta maravilla y de esta magia que es la imagen fotográfica, un robotito, como decimos ahí, que se conecta, que es la cámara, es un uh -huh. robot, se conecta directamente con la pulsación del autor. Y bueno, para eso está él aquí, que nos estará compartiendo, pues también estos haikos visuales. No se vayan, regresamos con Iván Rubín, fotógrafo de la Ciudad de México.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 Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.laboladora.org Radio Comunitaria de, de la Zona de Oriente del Estado, Estado de, de México. México La Voladora Radio en un solo clic La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva Son las 4 y 16 minutos Regresamos al Sendero de la Luna. con Iván Rubín, con la música eh, que escuchamos, que es parte de los momentos en que él, pues, también retoma para crear sus imágenes, su obra, y comentábamos, Iván, eh, pues, tu galería en las redes sociales, en las que estás, ¿en dónde, face eh, Sí, pues, básicamente, pues, yo soy eh, un No sé si podría considerarse un nativo digital, pero sí crecí con, en, en, este, en este tipo de redes sociales. Y para mí, básicamente, Facebook ha sido la plataforma que me ha permitido eh, compartir mi trabajo. Eh, bueno, tomando en cuenta que, que hago fotografía digital, aunque ahorita estoy retomando procesos analógicos, pero básicamente todo mi trabajo es digital, eh, pues ha sido la herramienta para, para mostrar mi trabajo, ya que pues digamos en el en un sentido de, de, de difundir mi trabajo en, en, en galerías o en exposiciones, eh, pues me cuesta trabajo un poco esa parte de, de, de relaciones públicas y de gestionar y de meter becas. Básicamente no lo he hecho, durante estos 10 años prácticamente no lo he hecho, salvo algunas excepciones donde concretamente me han, me han invitado a participar en algunas exposiciones colectivas Es, es algo que sí he estado delegando mucho, me he dedicado pues eh, totalmente a, a hacer fotografías eh, y pues ha sido mi, mi canal de difusión en las redes sociales, sobre todo Facebook, porque aunque tengo una cuenta de Instagram, la verdad es que pues nunca, nunca me he identificado mucho con, con cómo funciona esta red, que es eh, básicamente a partir de hacer hashtags y, y cosas de ese tipo. Entonces para mí Facebook ha sido la pues la ventana que me ha, que me ha permitido eh, acercar mi, mis imágenes a otras personas y a partir de ahí pues ya han salido invitaciones eh etcétera, pero básicamente ha sido Esa es la, la plataforma que yo he utilizado para difundir mi trabajo. Claro, aunque es importante las becas, ¿no? Como comentabas hace rato, con tu, la, tu primer beca te compraste tu cámara sí, fotográfica, sí, sí, claro. tu robot. Uh -huh. <ríe> y de ahí, bueno, pues ya sabemos que es todo un tema polémico. Sin embargo, eh, muchos pensamos, aunque hemos sido beneficiados en otro momento, que no es la alternativa para un creador en un momento dado, ¿no? La economía es importante para un creador, pero a veces no es determinante para su obra, para su proceso, porque, bueno, un proceso creativo te lleva toda la vida. Y de ahí, bueno, lo que nosotros miramos en tu galería de las redes sociales, comentábamos, son diferentes temas. Eh, eh, lo, como tú dices, lo vas haciendo al azar, no es ex profeso de una serie otra… ¿Y qué es lo que te deja la distancia cuando tú ya hiciste esta revisión en tu archivo? Por ejemplo, los retratos, los niños, los animales, los paisajes este, cercanos, que eso es otro tema que hablaremos también contigo. Eh, toda esta imagen del fotógrafo que está en el cine, que pocas veces sabemos de ellos, que sin embargo son grandes maestros. Como en tu caso lo plasmas, dices, no, pues Tarkovsky este, me ha dado mucho visualmente. Sí, pues eh, pues como te comentaba, eh, yo, yo me he nutrido mucho de, pues de las imágenes que he visto en el cine. A mí, yo eh, pienso también que, que una buena película, concretamente hablando del cine de autores, es como, como un buen libro, ¿no? Es decir, en un, en, un, en un libro serio, en un libro, digamos, de alguien que Pues que, que pone su vida en, en esa hora, hay una síntesis de muchos años de trabajo y pienso que en el cine es, es lo mismo, ¿no? Eh, las películas duran en promedio hora y media o dos horas, pero pienso que detrás de esa hora y media o dos horas está el trabajo a veces de una vida, ¿no? quien hace las imágenes, quien pone, eh, quien hace una puesta en escena, quien escoge la música, quien hace los diálogos de una película, pone todo su conocimiento y todo su su alma en eso, entonces yo me he nutrido mucho de esas, de esas imágenes que, que para mí han sido, ha sido esenciales y, y pues sí es, me parece indispensable, ¿no? hay fotógrafos, mis referencias además de los fotógrafos fijos de alguna manera también están en, en la fotografía eh, cinematográfica, eh, no sé, ahorita me cuesta trabajo un poquito recordar eh, nombres concretos, eh, pero por ejemplo toda la fotografía del cine de Ickman Bergman, de, eh, de Tarkovsky, de Teo Angelopoulos, que es un griego que me gusta mucho, de eh, pues de Akira Kurosawa, de Belatar, que es un húngaro también que no es muy conocido, pero que tiene un, unas películas bellísimas, para mí han sido parte esencial de mi formación visual, tanto como, como la pintura quizás y, y como otras artes, pero pero han sido muy, muy importantes para mí. Ajá. y a la distancia cuando tú ves estas, eh, como le podríamos llamar analogías, paráfrasis de los otros fotógrafos que miras y que dices ahora yo intento lo mío esto me ha motivado, como es el caso de los retratos con los niños los animales, las mujeres en las marchas ¿no? la fotografía social ¿cómo se mira Iván Rubín a la distancia de estas tomas? Pues eh... No sé, es difícil. Eh, me miro y, y quisiera verme quizás como, como un niño, o sea, en el sentido de que para mí es importante conservar cierta ingenuidad en la mirada. Eh, decía un cineasta que no, no recuerdo ahora quién es, pero decía que Eh, hay que lavarse los ojos después de cada mirada ¿no? y eso es un poco más o menos así, y en ese sentido mi acercamiento a la fotografía ha sido muy, muy intuitivo, eh, a mí me, eh, precisamente a veces me, me cuesta ceñirme a estas convocatorias de becas porque precisamente casi siempre es como un tema que hay que abordar y después desarrollar en imágenes, etcétera, y mi acercamiento a la fotografía es, es muy distinto yo nunca voy con una idea preconcebida yo lo único que hago es traer mi cámara a la mano y cuando veo algo que, pues en ese sentido quizás como, como lo ha dicho Graciela Iturbide yo, yo fotografío lo que lo que me sorprende, lo que me conmueve lo que me dice algo quizás es algo, eh, la mayoría de las veces no es muy claro yo no sé a veces por qué hago ciertas imágenes solo sé que tengo la necesidad de hacerlas Y, y creo que a la distancia lo, lo veo así, la mayoría de mis fotografías han sido sin una intención concreta simplemente han sido quizás una, una reacción de mi, de mi sensibilidad por decirlo de alguna manera y, y, y creo que me, me gusta eso, me gusta no haber sabido por qué hice las cosas pero creo que a la larga después eh, de, de revisar Pues mi trabajo creo que hay, hay hay coincidencias, hay cosas que se repiten, ¿no? si hay, si hay como patrones que, que se podrían eh, descubrir ahí, y yo creo que, yo creo que ese es un trabajo que todavía falta por hacer, eh, quizás el trabajo de, de curaduría. A mí me cuesta mucho trabajo porque pues tengo ya un, un archivo muy, muy, muy grande, la verdad no, no sé cuántas imágenes sean. Eh, evidentemente no todo es eh, tan bueno, no todo quizás vale la pena, pero pero todo el tiempo estoy tratando de, de respaldarlo, de clasificarlo, y como no dejo de hacer imágenes, eh, se me siguen acumulando, entonces es un, es un trabajo que nunca termino, siempre estoy en la clasificación, en, en, en, en ordenar mis imágenes, en, en agrupar, en hacer asociaciones semánticas, eh, encontrar patrones, eh, pues a veces temáticos, estéticos, este pues etcétera. Sí, en, tu reciente, en tus recientes imágenes, en tu reciente galería de tu, de tu Facebook, veíamos estas nubes maravillosas, estos cielos que nos recordaba por ahí, comentábamos, ¿no? nos remitía la poesía de Ernesto Cardenal, la caligrafía del cielo, esos trazos con el viento que se forman, estas nubes, eh, eh, realmente algunas tomas pues maravillosas. Te preguntaba, ¿y esta de dónde la tomaste? No, pues cerca de mi casa, en la Ciudad de México, en Iztapalapa. y decimos, Pero se ha hablado, hay un tabú de decir que en el cielo de la ciudad no se mira, cosas maravillosas. Eh, ¿Cómo es que capturas esto, esta magia que de lugares que son muy paradigmáticos? Pues eh, lo que sucede es que siempre estoy, eh, pues como te decía, soy como un niño, siempre estoy mirando las nubes, mirando los atardeceres mirando el cielo. Eh, in, incluso yo sostengo que, que una fotografía puede estar en todos lados, en cualquier momento, ¿no? O sea, es decir, a veces eh, creemos que para ser un buen fotógrafo necesitas viajar mucho y salir de tu ciudad y, y conocer ciudades nuevas. Y, y también, ¿no? Pero pero muchas veces una buena fotografía está al lado tuyo o enfrente, o sea, tal vez si volteas y pones atención está entrando un rayito de luz muy particular por la ventana o, o hay un insecto que se posa sobre una planta de cierta manera o, o volteas y ves en la mirada de un niño una magia que no sabes cómo describir pero que ahí está. Entonces, pues así ha sido, a pesar de que… Pues de que soy muy vago, porque sí soy muy pata de perro y me gusta mucho el senderismo y andar en bicicleta y andar puebleando y subir malos cerros y etcétera, pues yo diría que, que, que el 50% de mis imágenes no han sido precisamente por, por salir, ¿no? sino simplemente por estar atento. A veces las mejores fotografías, bueno, para mí las he hecho no, no cuando viajo, sino simplemente cuando estoy caminando y veo una sombra, veo una nube, veo cualquier cosa, no eh, yo creo que eso es lo que de lo que estoy muy convencido que una, una buena imagen puede estar en cualquier lado y en cualquier momento. Claro, eh, comentabas eh, hacia, haciendo memoria de tus de lo que tú te nutres, el haiku, la literatura, decías, bueno, pues de repente pues yo así lo plasmo, ¿verdad? Este son mis haikus visuales, decías, son tus haikus visuales sí sí, es, eh, es algo que, que, que me gusta mucho a mí lo que me gusta eh, precisamente de la poesía japonesa y concretamente el haiku es es eso que son poemas muy breves que, que no que, que no apelan a un discurso no a, a digamos a a una idea o a un concepto, sino que simplemente es, es como una sensibilidad que trata de escribir un momento que casi siempre tiene que ver con la sensación del viento, de la lluvia, del fuego. Entonces, eso me gusta. Me gusta, eh, si bien también tengo imágenes que quizás sí podrían ser más narrativas, yo creo que el grueso de mis imágenes no son narrativas, son, son, no sé cómo decirlo, son estados de, de, pues de, de observación, de, de sensibilidad, son... Son, son cosas que, que miro y que no intento eh, racionalizar demasiado o, o dar un discurso concreto de hecho yo nunca titulo mis, mis imágenes eh, no me gusta porque siento que delimitan mucho eh, la, la experiencia que se puede tener al leer una imagen entonces A mí no me gusta. A veces el, llego a titularlas, pero por fines prácticos, ¿no? Para, de catalogación. A veces pongo, no sé, la nube negra, el, el, el, el, el perro esponjado, cosas así. Pero, sí. pero no con la intención de que se lean a partir de ese título, sino a veces simplemente para poder clasificarlas y ordenarlas. Pero en general me gusta dejar abierto, uh, abiertas las imágenes a la, a la interpretación y, y a lo que cada uno quiera ver o, o entender en ellos claro, lo disfrutas, lo compartes nos das al espectador la oportunidad de completar lo que tú miraste, es un diálogo no de dar la oportunidad al espectador y de esto seguimos platicando, conversando con Iván Rubín, fotógrafo mexicano y también nos va a compartir, bueno su encuentro más allá de lo digital a un reencuentro con ciertas técnicas análogas eh, que no necesariamente son con la cámara, la cianotipia, la clorotipia, y no se vayan porque está bien interesante. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Istaziguati.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 al sendero de la luna. También es otra de, las, de los disfrutes en la vida de Iván Rubín, Seba, Juan Sebastián Bach, que bueno han sido los audios que hemos estado escuchando para que ustedes conozcan un poquito de este autor, de este fotógrafo, que pues nos viene a romper ese paradigma no de que el fotógrafo debe viajar con un gran equipo a grandes ciudades, que también es cierto, pero viajar pues él viene de la Ciudad de México y caminaste por el Sacromonte, disfrutaste las hojitas, el barro que está por allí. Entonces comentábamos Iván, ¿no? Este, lo que se viaja no necesariamente tiene que ser un requisito territorial para tu acervo visual, ¿no? Sí, pues eh, yo pienso que, que más importante que desplazarse, digamos, en una geografía física, yo creo que lo importante para mí es el viaje interior, es decir, yo soy una persona que aunque a veces pueda estar, eh, eh, no sé, horas pendientes, eh, en una película o, o leyendo o escuchando música, en general siempre estoy como eh, moviéndome hacia adentro, siempre estoy reflexionando, siempre estoy como meditando sobre ciertos temas entonces yo creo que es eso eh, la, la exploración quizás y el, y el mantenerse sensible lo que te permite que, que pues si si sales a la esquina y, y, y estás en ese en ese estado quizás de, de sensibilidad pues eh, te pueda conmover cualquier cosa una Eh, tú comentabas ahorita lo del Sacro Monte, precisamente es, es, son esas cosas las que las que me conmueven, de repente estar entre la naturaleza, detenerme de a observar el rocío sobre una hoja, ver cómo pasa un ave y se queda posada sobre la rama, o, o ver cómo se cierra el cielo y de repente se vuelve a abrir las nubes, o sea, son, son esas cosas. Y si bien es cierto que yo creo que viajar es algo que te nutre mucho y que va ampliando tus horizontes, no, no, para mí no ha sido indispensable como estarme desplazando todo el tiempo para encontrar las fotografías que A mí más me gusta. Claro, y de ahí también esta búsqueda en la técnica. Muchas veces se piensa que un fotógrafo es un gran, eh, es un creador que domina la técnica de su robot. Yo le digo a la cámara fotográfica que es un robot. Me parece que puede ser más amable para no hacerlo así tan, eh, a veces, inalcanzable, ¿no?, de llegar a un fotógrafo. Y, y bueno, se tiene ese estigma que bueno, la técnica es indispensable en cualquier dis disciplina humana, pero de ahí también hablamos del viaje, de los tiempos, y estos tiempos de regresar, la creación es atemporal. Las técnicas pueden ser tan atemporales como el autor lo decida, y de ahí tú encuentro con técnicas de otro momento como es la cianotipia, la clorotipia, en la que tú estás indagando nuevamente con estos procesos ya visuales de percepción de lo digital, de lo análogo, ¿cómo es este encuentro actualmente con tus imágenes? Pues eh, es muy interesante porque para mí creo que parte eh, fundamental de, de, de ser fotógrafo es eh, que llegue ese momento donde las imágenes eh, existan físicamente, es decir, Yo agradezco mucho este espacio que, que me han dado las redes sociales para difundir mi trabajo, pero sí creo que una fotografía no es una fotografía hasta que no está impresa. Entonces, en ese sentido, ahorita la, la mayoría de mi acervo digital eh, no está impreso, digamos. Eh, bueno, he impreso ya algunas fotos, ¿no? pero quizás han sido 30 o 40 imágenes Pues de un acervo de no sé cuántas, 5.000, 10.000, 15.000, no tengo idea, pero digamos que eh, son relativamente pocas las imágenes que he impreso y justamente a partir de que me volví a acercar a esos procesos analógicos, me, me, me he acercado con esa parte de lo que es tener una imagen física, porque bueno, la cienotipia, que es eh, un proceso mediante el cual eh, mezclas eh, dos, dos soluciones químicas y expone la expones con negativo al sol y te permite de alguna manera imprimir es decir tener tu imagen de manera de manera física palpable no y yo creo que eh, pues es, es, es mágico eh, ver una imagen ya impresa no porque verla en una pantalla pues sí te puede mover muchas cosas y, y te permite difundirla pero tener una imagen impresa entre tus manos o ponerla en una pared eh, sacarla del contexto de la tecno, de lo tecnológico y ponerla en, en, en un contexto más pues más propicio para, para la contemplación es algo que Que, que no puedo describir, entonces el, el, lo que me ha permitido estas técnicas es precisamente eso no ver, ver mis imágenes, verlas aparecer cuando las estás revelando en las charolas o cuando en el caso de la clorotipia que es una cosa muy bella porque es, es una técnica que te permite imprimir eh, tus imágenes sobre, sobre las hojitas, sobre las plantas, sobre los tallos es una cosa muy bella que para mí no, no tiene comparación y es es un poco también quizás eh, valioso para mí porque es, es eh, son técnicas un poco efímeras, es decir, la, la clorotipia si la expones al sol se empieza a borrar de inmediato, ¿no? y aún cuidándola también eh, tiene un periodo muy corto de vida comparado con otras técnicas de impresión, entonces es algo efímero, ¿no? es algo que en algún momento va a desaparecer, pero el haberlo visto en una hoja entre tus manos y ver cómo se va degradando es un proceso, pues… Eh, Químico, ¿no? por decirlo de alguna manera, es, es, es una experiencia muy distinta y, y para mí es, es importante. Ahorita he estado aprovechando eh, justamente estos procesos, sobre todo la cienotipia, para imprimir algunas de mis, de mis imágenes y bueno, entre otras cosas porque también eh, he estado ya imprimiendo, digamos de manera profesional en laboratorio, mis, mis fotografías pero la cianotipia y la clorotipia son técnicas que me han permitido acercarme a la imagen de esa forma quizás más orgánica y más natural. Sí, más al tacto, porque aunque seamos visuales y generes una imagen, ¿no? como lo hacía Picasso con la luz, con el lápiz de luz y ahí está la imagen, pero si le tomaban la foto pues queda el testimonio y si lo imprimen, puedes tocar la imagen, el tacto, el tacto entre lo visual y, y, y lo físico Y de ahí, eh, Iván, tienes mucho acercamiento a la imagen en movimiento, que es el cine, tus grandes maestros, fotógrafos de estas películas, de estos que, que dirigen estos directores de, de cine, Tarkovsky, tu, tu predilecto. ¿Has abordado tú algún, alguna experiencia de imagen en movimiento, ¿O sea un video, un corto <coughs> animado? Pues sí, es, es curioso porque sí, eh, bueno, te comentaba hace, hace un momento que yo hace... Eh, algunos años estuve vendiendo eh, películas afuera de la Cineteca Entonces eh, en ese momento despertó en mí esa necesidad de, de, de acercarme al cine eh, Por aquel tiempo eh, hice junto con un amigo, bueno es mi primo en realidad pero es más amigo que primo eh, Hicimos un par de cortometrajes, unas cosas muy experimentales porque no tienen ni diálogos Eh, pero pues bueno yo creo que algo, algo tenía porque pues los metimos a algunas convocatorias quedaron seleccionados en algunos festivales incluso pues tuve el gusto de verlos proyectados eh, proyectados en la Cineteca eh, y en otros circuitos de cine, eh, pero bueno por razones de la vida que tiene que ver sobre todo con lo económico pues ya no, no seguí pero, pero justamente como pasó con la fotografía creo que después de, de algunos años estoy retomando esa parte incluso actualmente estoy tomando clases de, pues de, de cinefotografía, hay en, en una escuela que recién abrieron hace algunos años que ahorita le acaban de dar una, cel, una nueva sede en Iztapalapa se llama pues, y es una, una, fotogra una fotografía, una escuela, perdón, eh, que precisamente ha permitido que personas eh, de la periferia, en este caso de Iztapalapa, se, se acerquen a la imagen de otra manera, ¿no? Hay, dan clases de fotografía y de cine y, y pues aproveché, aproveché esta coincidencia y estoy tomando clases de, de cine fotografía estoy tomando también un taller eh, con Juan Carlos Rulfo que se llama En búsqueda de la imagen propia y justamente estos talleres me están haciendo acercarme de nuevo a la, la, a la imagen en movimiento y Pues no tengo prisa, pero yo, yo no descarto, de hecho siempre he estado seguro que en algún momento voy a retomar esta, esta parte del cine. Estaremos viendo la peli el, el, a las fotografías de Iván Rubín en el movimiento a través del cine, y bueno, tú también das talleres das clases, me comentabas de fotos <coughs> y nos queremos acercar contigo. Sí, bueno, en ese momento esa parte estaba un poco en pausa, pero la estoy empezando a retomar. El año pasado estuve dando algunos talleres de, de cianotipia. Este año quiero dar, eh, pues, tanto de cianotipia y clorotipia como de eh, fotografía en un sentido quizás como más básico. este, Fotografía básica, eh, algún taller de composición de la imagen, etcétera. Este Sí, estaba un poco en pausa, pero pienso retomarlo precisamente. Sí, porque bueno, yo te escucho y a mí se me antoja sí tomar un taller con Iván Rubén de bueno, la imagen eh de fija cómo la llevo al movimiento sin que necesariamente sea un este un, un video animado como está ahora en boga, ¿no? Ya todo el mundo hace videos animados, que es muy distinto a hacer un corto o hacer una pequeña película, ¿no? La imagen se mueve distinto, la imagen eh, se conduce de diferente manera con la música Y bueno, te, yo te escucho y digo, pues, este, sí, uh, cuando haya oportunidad, tomaremos un taller con Iván Rubén, <ríe> mm. ¿no? Lo más cercano a, a lo que es una imagen más subjetiva, más como dices, este taller que estás tomando, la imagen propia, ¿no? Y, y bueno, aquí me meto a tu a tu Facebook, entre tus reflexiones, tus motivaciones, voy a leer esta que dice: Dijo alguna vez Miguel de Unamuno. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Tal vez fue lo mismo que Tarkovsky quiso decir en su película El Sacrificio. Lo ilustra a través de la historia de un monje. Que uno debe regar todos los días su árbol, hacerlo con el rigor de un ritual, sin importarse a los ojos del mundo, este acto parece un sinsentido. Dicho de otro modo, un artista o cualquier otro creador debe creer en su verdad y regarla cada mañana con una fe absoluta hasta que llegue el día en que su arte florezca. ¿No? Sí, eh, bueno, eh, otra vez eh, volviendo a Tarkovsky, esta película a mí me parece eh, muy bella porque justamente eh, habla acerca de, de, de esa fe que uno debe tener en su En su cómo decirlo en su en su verdad en su visión ¿no? porque bueno esta película eh, eh, habla un poco de, de eso en la primera escena eh, aparece el protagonista que se llama alexander y habla con su con su hijo y le cuenta la historia de un monje ortodoxo eh a que le encomiendan la, la, la misión de, de plantar un árbol un árbol que ya estaba seco, que ya estaba muerto, lo, que lo, lo planta en la cima de una montaña y, y lo riega todos los días, eh, recibe la orden de, de regarlo todos los días hasta que florezca. Y pasan tres años, pero un día sube la montaña, todos los días eh, riega, riega su, su árbol, eh, sube la montaña con un balde de agua y lo riega. Y pues parece absurdo, ¿no? Porque es un árbol que, que ya está seco, que ya no, ya no tiene hojas, que ya no da frutos, ya no nada. Pero llega un momento en que después de tres años de estarlo regando todos los días, florece, ¿no? Y a mí esta cosa se me hace una, una metáfora muy, muy, muy bella, porque creo que de alguna manera eso es, eso es lo que creo que debe hacer, eh, pues alguien que se dedica a, a crear, ¿no? Llámese artista o quizás alguien que se dedica a la ciencia tal vez pero uno debe de, de, de ser como obstinado con, con su verdad, ¿no? y en ese sentido yo, pues yo, yo tengo fe en que lo que yo hago tiene sentido y de que en algún momento va a llegar a, al público a la que tiene que llegar y quizás le remueva cosas o, o tal vez les, de, les abra como, no sé, la, la, la, la visión o la sensibilidad o la refuerza de la confianza en sí mismos, no sé, pero es algo que… En lo que creo ¿no? Que, que debe ser así un poco la, la labor artística, uno debe de, de seguir hacia adelante haciendo su trabajo sin importar que a veces es difícil, ¿no? sabemos en México lo difícil que es dedicarse al arte, eh, a menos que digamos nazcas en una familia con ciertos privilegios o que tengas eh, una economía pues muy estable. Es, es difícil generalmente te van a decir que, que no tiene sentido y que te vas a morir de hambre y, y en parte es cierto, pero yo creo que pese a todo hay que, hay que seguir. Claro, pues yo creo que tu obra ya llegó por eso estás aquí hoy en Iztaccigual en el Ay, Sendero gracias. de la Luna, nos ha llegado a muchos eh, la estamos degustando y continuamos para nuestro último segmento con Iván Rubín fotógrafo mexicano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 Estamos de vuelta con Iván Rubín, fotógrafo mexicano, pues hablando de que pues nos llegó ya su obra... Bendita las redes sociales cuando sucede esto, eh, eh, que ha habido un rescate de autores, el caso de Alejandra Pizarnik también, bendita las redes sociales que la difundieron al mundo, eh, el caso de muchos colegas, autores, hoy Iván Rubín nos complace y nos comparte su galería en redes sociales, como él dice, eh, es una forma en que él llega a un contacto y un encuentro poco más inmediato con sus espectadores, y de ahí, bueno, espectadores que nos metemos a su muro, sus frases que, que lo llenan, que lo nutren, esta de Char, eh, Bukowski, que nos dice, los animales son una fuente de inspiración, no saben mentir, La televisión me pone enfermo en cinco minutos. Me miro a un animal durante horas y solo veo gracia y gloria. La vida tal y como debiera ser. Charles Bukowski... Pues acompañando las imágenes de los animales que plasma Iván Rubín, tanto en color como en blanco y negro, y de ahí, bueno, la técnica que, que tan propicia es el blanco y negro, el color, la, eh, el, todo lo que conforma la composición, la técnica para generar una imagen con la percepción y el acervo que hay dentro de ti como autor. Sí, es, es curioso porque yo creo que el, el grueso de mi, de mi archivo es en blanco y negro. Eh, la verdad me gusta mucho porque pienso que sintetiza más esta cuestión de las formas, las texturas, los contrastes. Eh, el, colo el color en, en muchas ocasiones puede ser un distractor, pienso. Eh, sin embargo, también eh, he aprendido de fotógrafos como... Eh, ¡Ay, se me fueita el nombre! Eh, Bueno, así sucede. Eh, hay un fotógrafo que hace fotografía a color que me gusta muchísimo y de él, él justamente, ah, Saul later se llama, eh, acabo de recordar su nombre, eh, él hace fotografía a color y, y justamente es un fotógrafo del que casi no se sabía nada, recientemente se ha retomado su obra y se ha difundido, pero él antes de ser fotógrafo fue pintor, entonces eh, lo notas de inmediato en su obra, eh, trata el color de una manera tan, tan, tan bella que te das cuenta que, que, que tiene su gracia, ¿no? entonces yo también tengo un poco de mi trabajo de, de esa color, Eh, pero en su mayoría es, es en blanco y negro, creo que ha sido mi… Eh, en general mi, mi, mi predilección ha sido hacia el blanco y negro. En cuanto a la técnica, este, bueno, retomando una pregunta que me hiciste hace rato que tan importante era, eh, me, me acordé de pues de algo que me dijo alguna vez algún amigo, ¿no? Porque precisamente aquel, en aquel momento, hace 20 años, cuando tuve mi crisis con la fotografía y sentí que no, no tenía nada que dar... Ocurrió precisamente que en aquel... Entonces yo estaba en una situación económica un poquito mejor y tenía pues una buena cámara y me pude comprar un kit como de cuatro lentes y bueno, en fin, tenía buen equipo para hacer fotografía. Lo que no tenía es quizás algo que decir, ¿no? Entonces... Eh, Pues yo siempre apelaba que es que no hago buenas fotos porque no tengo este lente o porque no tengo esta cámara o porque tal. En aquel momento, pues este amigo me dijo, pues lo que vas a dar, lo vas a dar con lo que tengas. No, no, no es, no es la cámara, no es el lente, es, es lo que tú tienes que decir. ¿no? En ese momento, pues me costó un, un poco de trabajo de aceptarlo, ¿no? porque yo decía, no, pues es que no es eso, es que necesito la cámara. Pero realmente así fue, porque pasaron 10 años, en esos 10 años creo que fue cuando me nutrí mucho de, de, de cine, de literatura, de poesía. De la vida. De la vida, y cuando retomé la fotografía fue completamente otra cosa, ya, ya tenía algo que decir, ya tenía una manera de decirlo. ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, no me quiero victimizar, pero digamos que la situación económica no, no me ha permitido hacerme de un buen equipo, eh, tengo una cámara muy básica de estudiantes, se podría decir, Y no, no la he cambiado todavía, pero con esa cámara y con el lente que venía en el kit, pues con eso he estado trabajando estos 10 años, ¿no? Y, y sí puedo dar fe hoy, 20 años después de que, pues como dicen, no es la flecha, es el indio, ¿no? Es, es, es lo que uno trae dentro, ¿no? <risa> claro, pues con esto nos vamos, ¿no? es La flecha es el indio, ¿verdad? No es la cámara, es el autor, son sus ojos, su mirada, su corazón, Nos vamos. Muchas gracias, Iván Rubín, por, no, por, por esta charla. Seguimos atentos en tu galería del Facebook. Acuérdense, es lo predilecto para él, lo más inmediato, fácil en el celular, que para que degusten estas bellísimas imágenes fotográficas. Un abrazo. Gracias por venir a hacer no, el viaje desde gracias. la Ciudad de México. Un abrazo a todos nuestros queridos radioescuchas. Y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Istaxigual en el Sendero de la Luna.